なるほど。 Nena. Y ahora quieren violarnos para siempre la vergüenza, comprando nuestra conciencia Yo le r e s p o no, d ni un t i r o más Y、yeah, es、yeah. 1 es 0 a s l o g r a de l o que nadie, unir todas las partes h a c i a un solo fin La desobediencia contra la violencia, la e s c u e l i t a de g a n d h el i m a r t i no le da tiempo Pero el gigante no c e s a en su empeño El terrateniente con imperial a l a t e alega los dientes y amenaza con sangre e que el pueblo p o r s n d